Tu arena está la locura Y si no, no lo emprendas ¿Qué será en vano? Solo el amor Alumbra lo que perdura Solo el amor Convierte en milagros No pretendas tocar lo cierto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encenderlo muerto.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 y sacué la indiferencia por eso acuesta esconder la rabia por que valuis a oír el silencio por que valuis abriendo la marcha por la venida de esa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 Constru solidaridat contra el capitalisme i por conviccion cultivar tu hueta és revolució Levantar la vista de l'utopia sentir l amor la sagrada anarquia autosuficiència iibertat no se llevaran la prosperitat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 la otra oreja Ahora seguimos